Bien, buenas noches, estamos acá de nuevo en Hard Trick Deportes, esta vez con lo que será el análisis de lo que será el inicio esta vez de la fase pre-suramericana, una vez ya culminado el torneo clausura, específicamente la primera fase que comenzará este próximo domingo el 20 de mayo en uno de los partidos que se estará disputando serán cuatro partidos en total uno de ellos se, se disputará en la ciudad de San Cristóbal a las 4 de la tarde donde en el Estadio Pueblo Nuevo el Deportivo Táchira estará recibiendo la visita del cuadro local el petrolero El Zulia fútbol Club sabemos que El Zulia terminó primero en la liguilla y en este caso a última hora el Deportivo Táchira eh, de manera si se queda inesperada ingresó en esta liguilla y entonces estará midiendo en ida y vuelta empezando en San Cristóbal al Táchira y en Maracaibo se estará haciendo el próximo miércoles estaremos acá en nuestro panel como siempre Luis Arizmendi, Víctor Lamos y en esta ocasión tenemos a un invitado de, de directamente desde allá desde San Cristóbal este un, muy cercano a lo que es el Deportivo Táchira como lo es nuestro como compañero Ricardo Durán que ya lo tenemos acá en línea con nosotros para debatir con nosotros y que nos hable un poco también de lo que es la realidad de lo que es el equipo de la ciudad de San Cristóbal cómo llega a este partido y cómo se prepara eh, para lo que es enfrentar esta fase pre-sulamericana sabemos nosotros que no, has, no han tenido buena ter, una buena temporada digamos en lo deportivo y por también en lo deportivo pero qué mejor que él que está ya en esta zona para que nos hable de esta previa también además de nosotros complementando lo que ha sido también la previa de aquí de parte de la gente del Zulia Football Club Luis. Sí, como lo comentaba Michael, estamos con el compañero Ricardo Durán, bastante ligado a la vida deportiva, de, de lo que es el Deportivo Táchira, y, y bueno este Ricardo, primero que nada muy buenas noches, saludos aquí de Maracaibo hasta allá, hasta San Cristóbal espero que todo esté bien, y y bueno la, la pregunta inicial y obligada, ¿cómo se encuentra el Deportivo de Táchira? ¿Cómo, ¿Cómo es la actualidad del equipo? ¿Y cómo se ha estado preparando luego de esta sorpresiva, si se puede decir? O sea con la combinación de resultados que, desde de la que dependían, lo lograron para entrar a esta liguilla y disputar este partido ante Zulia el día domingo. Hola, ¿qué tal? Michael, Victor, Luis y a amigos que nos están escuchando a través de Hatskrip Hay una palabra muy especial y es que la fe en los años si y la fe lo puede todo, fue la motivación específica que les dio uno de los máximos, jugadores, una de las máximas tres que crees que deportó Tachira o sea, si por sus compañeros, nada más y nada menos que una palabra utilizada por Alcim Chaurio. Ya fue un buen montaño y fue así. Primero, una platificación agónica porque nadie, o, y era muy complicado el Deportivo de Tachira pudiese entrar a liguillas sudamericana y pues se logró. Y con lo principal, pues, lo perceptivo, ahora tiene que ir como equipo campeón y que siempre en venezuela Tiene que ganarla, tiene que ganarla. Esa es la principal meta que tiene en este momento el Deportivo de táxil, ¿no? ya están cogiendo un poco difícil, pero eh Tachi ya se está preparando y se está armando para el medio, poder dar eh un buen espectáculo y prolongar el partido que es lo más importante. Sí, Ricardo, precisamente hablamos, hablábamos de eso, ¿no? Sabemos que no no daba no era era algo inesperado completamente esa clasificación del Tachi para lo que es esta liguilla, no ¿Cómo está el ambiente allá en, en, en la ciudad de San Cristóbal, más que todo a nivel de hinchada? no Sabemos que la mucha gente se retiró de Pueblo a Nuevo, quizás los resultados nos acompañaron, la gente no estaba contenta ni con el, el desempeño del equipo en clausura tampoco en la Libertadores, tampoco con el técnico Jaime de la Pava. Eh, ahora, como no lo conté, hemos notado que ha bajado un poco lo que las aguas, ya eh, el profesor Manolo como que ha equilibrado un poco el equipo, el vestuario, ¿Pero cómo lo ves en este caso el, el hincha común en San Cristóbal? ¿Espera con ansias este domingo? ¿Se espera una buena taquilla para el domingo? ¿Por el contrario se mantendrá eh, la misma asistencia a la misma ofrensa que ha sido los últimos partidos de clausura, Ricardo? Por este motivo, hace tres meses me había dado un La directiva, los jugadores y todos el mando de, de Manolo Contreras pudieron rescatar lo que por lo menos se puede decir en los que siempre tenido las discusiones de negras. Pasó el tiempo, se fue dando todo, y la afición que fue modesta del estadio, porque no había respuesta, ni siquiera poder eh, alejar los jugadores o el cuerpo técnico que le estaban haciendo daño al Deportivo Tachira. La directiva toma la decisión por fin, faltando pocas fechas para que acabo el cabo torneo, de votar a Jaime de la Pava, de echar a al colombiano Zapata, de rectificar lo que había pasado con el, el chileno Daniel y la afición con un respiro y dice, bueno, por lo menos se está trabajando, los no se a trabajar por el cambio del deportivo táctica. Eh hay muchos que están volviendo al estadio y en muy buen ambiente es en que todos queremos ir a Copa Sudamericana y no decía el presidente del Deportivo Tachira esta no es una situación que no sea Copa Sudamericana sino Copa Libertadores pero la Copa Sudamericana no nos vendría nada mal para eh, esta campaña que hemos, la hemos tenido pérrimamente pero podemos ganar, podemos salir adelante la afición va a ir al estadio se están haciendo muchas campañas eh, por parte de los medios de comunicación por las que la gente se está al estadio el Deportivo Tachira está regalando 50 entradas a través de su cuenta Twitter, eh, se están rezando entradas, se está incentivando a la gente a comprar las entradas, mira, ¿qué te puedo comentar? Los precios de las entradas están en 35 bolívares, 50 bolívares, 80 y 120, lo que son eh, las más costosas, que es el área eh, de principal interior, las pillas numeradas. Y sí, los, los abonados autos, también tenemos, tenemos entendido... Es ¿Sí? sí, los abonados también tenemos entendido que hay una promoción para ellos que van a entrar gratis ese día por un premio que le van a hacer, eso es cierto. Los abonados, como tal, eh, cuando pagan, eh, siempre les incumplice la larga de torreo. Y es una novedad, eh, La gerencia y los gente encargados del Departamento de Precio tratan de darle como una novedad, pero no hace siempre se mantenido que el abonado paga, y se mantiene hasta largas partidos si se llega a la final, no partido de final, el partido de final, eh, un partido más de Copa Libertadores, eh, y siempre se, se ha mantenido esta opción dentro del partido Tasia, de pero se está trabajando en esa parte de marketing para poder llevar a la gente, claro, aclaro, Eh, no vamos a tener un lleno de 40.000 o de 30.000 personas, pero se espera por lo menos 7.000 o 6.000 personas dentro del polideportivo, por lo menos que para la asistencia que hemos tenido dentro del programa no nos caería nada mal. Eh, Probable y no, la sede del deportivo Táchira ya la hay, y es la que se ha trabajado hasta hoy, es la que seguramente va a poder ser el técnico Manolo Contreras el día de domingo frente a julio sobre el Saldría en arco Robert Ríos, como ya lo hemos tenido acostumbrado durante todo el porno, es el gran salvador del, del, del deporte de Robert Ríos, salvó muchas veces eh, que él ya que saliera perdiendo algunas canchas del fútbol nacional, y eso Chacón, con el natural derecho, Federico Martorell, Núñez Díaz, Eh, aquel jugador que estuvo un tiempo por apartado del Deportivo Sechura por población y hoy ya está ratificado como el central titular de este equipo Andrés Ronde como lateral izquierdo que le marcó por cierto eh, Hugo de Caracas, hizo un gran partido eh, junto al Clásico Nacional Bafil Vino Berrero, ojo a la novedad, apúntame por allí los amigos de Tulia sale muy grande en la zona de contención este muchacho que vino a Trubillano como central ahora va a estar jugando como delante de contención contra el silencio que se trabajó hasta el día Wilker, que ha sido polivalente inferior, incluso jugando delantero, el profesor menor lo va a colocar en la zona de contención. Mauricio, Mauricio Párez es el choño y en la punta va a salir Anderson, el burro Arias, hay una posibilidad de de que sabía ser guerrera pero por recesiones técnicas y otra clase de decisiones han hecho el Burro el principal candidato a ser eh, bueno, el volanteón titular, con el esquema 4-2-3-1. Bien, Ricardo, eh, sabemos que el Táchira, eh, en los dos partidos que ha enfrentado a Azulia, le ha ido bien, esto sacó un empate acá en la apertura, en Maracaibo, y en la clausura le propinó una victoria de un gol por cero, aparentemente le han salido bien las cosas ante el cuadro local, ¿no? Eh, se siente un poco seguro al respecto del plantel sabiendo que le han planteado buen partido al, al Zulia o por el contrario lo toman con mucho cuidado conociendo la realidad en los últimos cinco partidos Zulia ha ganado cuatro eh, sí. lo, lo toman también con mucha con, con confianza o por el contrario este, se le va a tener mucho, mucho cuidado también sobre todo viniendo del el, el último cierre de clausura que ha venido el Petrolo con una buena defensa Mira, te lo voy a decir dos de de puntos, el área de media comunicación y lo que tienen son los jugadores, lo que hemos logrado escuchar, la entrevista, el diálogo que hemos tenido con ellos. Eh, lo de esto, de en los medios de comunicación, esto que decir en mi punto de vista personal, eh, compañeros de bien estímulo, Tachira va a salir a atacar el, el, este domingo, Tachira va a salir a ganar todo el domingo, probablemente no ganes el partido, Tachira va a tener como hacerlo, ¿sí? va a haber esa confianza, va a haber esa entrega. ¿Por qué? Porque Zulia nos demuestra que siempre los visitantes si se retienen hasta poco arriesga riesgo al director público de Zulia, por lo menos cuando ha venido al estadio de Política. Por lo siempre los técnicos que han estado oyendo Zulia siempre han tenido mucho cuidado, igual como cualquier otro que viene a jugar en el, el templo soberano de fútbol venezolano. Pero lo que preocupa, desde el punto de vista como comunicador social, como doctor, como hombre de negocio, es cuando Pájira vaya a jugar al estadio Pacienzo Romero de Maracaibo. decir ha tenido más demostración de fútbol eh, de visitante y tal vez que eh, seamos